89.1 Nuestras voces en sonar. sonar Sonar Sonar Sonar en la 89.1 Quebrar, abrir, romper la palabra para que de ella broten aire nuevo Que de la palabra crezcan cosas nuevas Habilitar, ampliar la palabra FM Alas 89.1